Hola maestro, ¿cómo está? Muy bien, un poco acalorado en el preámbulo del equinoccio de la primavera. Así se nos viene encima. Un poco maestro, yo lo veo, ¿un mucho? Sí. <risa> bueno, cuando vamos en la moto nos pega el airecito y ahí se se equilibra se, se equilibra un poquito pero realmente se está muy andando en la bicicleta y si es el acabo Sí, es la verdad la sí. sí y aparte con esto del, del cubrebocas que se dice por ahí que ya estamos en los últimos tiempos de cubrebocas uh -huh. será pues ya va a ser parte de la historia <risa> pero hay que seguirnos cuidando porque no queremos después dar pasos agigantados hacia atrás uh -huh. ¿No? oye pues nuevamente estamos en la rueda cartonera Eh, la mejor librería, café, café librería Aquí en el Chinatown en, las, en el centro de la ciudad de Guadalajara Por la calle de Perfiliano Sánchez Número, ¿Número? 615 615 yeah. Donde tenemos Tizanita. Citizanas, cafecito sí. y muchos libros cartoneros. Galletitas. Y galletitas? Galletitas de lujo. Sí, eh molletitos de autor, sí. chilaquiles, creo que los lunes que no nos ha tocado, pero un día de estos venimos. Uh -huh. ¿Sí? Y pues todo esto a cargo del señor Sergio, Sergio Fox. Que debería ser Feng, pero es Fong. <risa> sí. Y pues gracias a Chuck, que está aquí en controles. En su... Ahora en modelo Fadanelli. Está estrenando sombrerito. Sí. Le queda bien, le queda bien. Y pues Ixba no está, pero esperemos que esté sí, es ratito. Ese, es como ese Colapio, pues ya están presenciales y le toca ir a la prepa. Claro. El chico Inverbe preparatoriano. Está luchando por su futuro, por su uh -huh. buen futuro. ¿No? Sí. Pues, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, maestro? La chica, recién terminamos el, el festejo del de, 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. A nosotros, en lo particular, nos tocó presenciar la marcha uh, por Hidalgo, por cuestiones de que no podíamos pasar. Sí. Casi no llegamos a la clase porque era un mar de chicas, de gentes, sí. y nos tocó ver ahí variopintos manifestantes de todo tipo de todos los colores con todas las ideologías muy respetables todas muy respetables todas de verdad que cuando estás eh, viendo este tipo de eventos lo vives de una forma muy diferente cuando lo ves por los noticieros pues te das como una idea no y si sí ves como mucha gente y dices ah, Qué bueno, ¿no? Que fueron y no escuchas eh, al 100 lo que están gritando, ni sabes lo que traen en sus playeras, ni te das una idea nada más, ¿no? Mm. Pero ¿cuánto tiempo estuvimos ahí parados ah, pues esperando como, que dejaran de pasar? Como una hora pero yo, o más quizá. Más o menos, y ya cuando nosotros llegamos, ya iba un tanto, un tanto avanzada, ya al frente, ajá. ¿no? Entonces eh, decíamos, ahorita, ahorita que pase la gente, y, y jamás pasaban, nos juntamos muchas personas queriendo cruzar Avenida Hidalgo. Repartidores. Y, y, y nos quedamos ahí, eh, fue un día en el que tuvimos que caminar mucho, porque estaban cerradas varias calles, y las oficiales de tránsito te gritaban desde una cuadra antes que te bajaras de la moto, ¿no? Entonces, eh, anduvimos ahí sorteando carros y viendo por dónde y pasar. Y mucho calor. Si sí, yo a una oficial sí le dije, oye, o sea, es el Día Internacional de la Mujer y me traen caminando y no estoy en ninguna Tata. marcha, ¿no? Pero bueno, nos tocó ver ahí niños, niñas, abuelitas... Eh, hermanas, mamás eh, muchas solicitando o en recuerdo a sus eh, mujeres desaparecidas y pues estos datos son de repente un poco tristes, ¿no? Sí, aunque de hecho he notado un poco que ellas se separan un poco de esto, porque ellos han, sí. tienen evento, creo que en estos días de las desaparecidas, sí. pero como que no quieren, eh, me dan impresión de revolverse con ellos, ¿no? Como sí. que tienen una agenda muy particular la agenda del dolor, yo diría Sí, mira Yo ahí la verdad es que es muy… tomamos mucha, mucho material, muchas fotografías, algunos videos, que como medio queremos compartirlo en la página de Facebook, pero sabemos que es algo delicado, eh, de repente dar opiniones en, en, estas, eh, en estas situaciones es como como muy delicado, ¿no? Entonces no nos queremos meter en conflicto con nadie, pero sí observamos que dentro de la marcha eh, venía también un contingente un contingente que se veía muy diferente al resto de las personas y que de hecho las venía sorprendiendo, ¿no? Mm. Eh, tenían que ir vestidas con un color morado. Algunas traían camiseta, blusa, eh, las otras traían el color en, en la cabeza, ya fuese el cabello pintado o paliacates ¿no? De repente venían todas cantando, gritando, aplaudiendo y se escuchaba en, los, eh, en las cortinas estas de los negocios porque obviamente cuando van a pasar, los negocios al 95% cierran entonces de repente se escuchaba el, el, el ruido ¿no? de que estaban golpeando las cortinas y ellas mismas se asustaban entonces todas volteaban sorprendidas y pues no alcanzaba a saber de tanta gente no sabías qué estaba pasando hubo también cristales quebrados eh, bueno estas chicas que iban haciendo esto no iban de color morado iban completamente vestidas de negro cubiertas eh, totalmente Algunas hasta guantes traían, ¿no? Mm. Que ni las manos las podían ver. No sabemos. Ni las pestañas se les veían. Nada, traían gogles, algunas traían máscaras antigas. Antigas. Y ya al poderlas ver bien, eh, ellas traían tubos en las manos. Eh, algunas traían palos, otras traían bates de béisbol. De béisbol. Entonces, sí, sí. sí ah. Veníamos de color morado, ¿qué sucedió con ellas, no? Pero la verdad es que eh, si sí te da un poco de miedo hasta tomar fotografías a ellas, porque pues uno trae el celular, ¿no? No traes esas cámaras que toman desde muy lejos. Entonces, bueno, es ahí complicado. Vivimos, eh, yo quedé satisfecha en el punto de que vivimos ya la realidad de estar cerca, ¿no? Y de ver qué es realmente lo que sucede. El edificio de la UDG tristemente quedó todo dañado sí. pero parece que ya está completamente rehabilitado no, no el mundo sigue y yo dejo en el aire una pregunta ¿Por qué dañan el edificio de la udg más no dañan musa el, el Musa sí. a musa nadie se cruza uh -huh. entonces esperemos siga siendo así no sí, <risa> no hay qué. que dar ideas no, no, no. pero bueno pasando a esto maestro ya lo vivió usted también ¡Ah! ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con los chicos que querían cruzar ahí por Avenida Hidalgo? No, pues eh, con miedito, porque les daba miedito. Es que la horda era tremenda. Sí, eso me daba mucha risa que, que querían cruzar y no, no. No, mejor nos formamos todos los repartidores ahí, ¿no? Pero bueno, fue un buen día. Esperemos que, que ni se festeje, ni se celebre, ni se conmemore un solo día. Que sea todos los días, que a todas las mujeres que tú tengas a un lado, Les reconozcas lo que hacen, ¿no? Uh -huh. Tanto como se les... Debe de, re de reconocer a ellos también, uh -huh. ¿no? Sí. ¿Qué más, maestro? Bueno, y, y, y con ese pretexto hicimos el programa ahora con puras cantantes femeninas. Pero hay que recordar también que este 8 de marzo se festeja. Tiene un tiene un inicio, ¿no? Y es, es como para conmemorar los, a las luchadoras sociales. En este caso... La, las, las mujeres que se, se pusieron en huelga en la ciudad de Nueva York para redujer, que le redujeran las jornadas laborales uh -huh. a 10 horas y que los niños pues, no trabajaran ¿no? El, el trabajo infantil y tuvieran un, un mismo salario ¿no? con los pares que hacían el mismo eh, jornada laboral uh -huh. entonces ahí hubo un incidente donde ellas las encierran cuando están en huelga se incendia o incendiaron el edificio Y ahí hubo muchas mujeres muertas y precisamente fue el 8 de marzo de 1800 y X, no recuerdo, ¿no? Y ese es el, eh, por eso se celebra esta fecha, ¿no? El 8 de marzo es como el, como para conmemorar eso, ¿no? La lucha femenina. Sí, oye, y, y yo aprovecho, eh, estábamos mencionando que va a haber en estos días un, un evento de desaparecidos uh -huh. eh, por medio de... De este micrófono le vamos a mandar un saludo a la señora Guadalupe Aguilar, uh -huh. que ella es una de las personas que lidera estos grupos y que gracias a ella se han encontrado muchas personas desaparecidas. Eh, no todos con vida, pero uh -huh. ella es de las que está más fuerte ahí peleando. Lamentablemente no, no ha encontrado a su hijo, pero no. la, es la esperanza nunca muere y como he escuchado que he dicho que cada que encuentran a alguno es como si encontrara al suyo, ¿no? Sí. Es algo muy triste, muy desgarrador y parece que ahora ya nos estamos este, como acostumbrando a la violencia y como que nos hace muy natural el hecho que desaparezcan hombres y mujeres, ¿no? Y el Estado es el, el número uno, me parece, a nivel nacional con desaparecidos, ¿no? O sea, ¿cómo desaparece una persona? Muy triste. Uh -huh. Muy triste porque... Los que no estamos o no hemos estado en esa situación, no podemos imaginar cómo sigues sobreviviendo, porque ya no vives, ¿no? Uh -huh. Aprendes a sobrevivir con un dolor así, ¿no? Uh -huh. O sea, no es lo mismo ir y enterrar a una persona y saber que ya, ya quedó ahí, uh -huh. ya no lo vas a ver, pero estás tranquilo porque está ahí. A tener todos los días la incertidumbre de qué pasó con él. ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Si sufrió o no sufrió? No sé exacto, uh -huh. pues maestro vamos a ponernos bueno, de mejor humor Sí, sí, vamos a poner alguna rolita de alguna chica Sí. a una chica que no es tan chica <risa> <risa> el día de hoy eh, a la primera que vamos a, a escuchar es a la señorona Omara uh -huh. Eh, algunas de las voces que, que trajimos pues son de las voces que nosotros disfrutamos mucho voces femeninas uh -huh. y yo sé que este te va a encantar vamos a empezar así como de lo más relajadito Un bolero. Bol, exactamente, bolerito. Y de ahí le vamos a ir poniendo... Emoción. Candela. Exacto. Entonces, escuchemos a la señora Umara Portuondo con una canción que se llama 20 años. ¿Tar? Te importa que te ame, si tú no me quieres ya El amor que ya pasado no se ve recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado No me puedo conformar Hoy represento el pasado No me puedo conformar Si las cosas que uno pierde se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo esteviamos un amor que se nos va es un pedazo del alma que cierra sin pied es un pedazo del alma que quecierraamos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 Búscalos en Facebook como Primero Café, luego existe. Visítalos. Regresamos, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo se le conocía a Omar Omara no? Ay, ah, le decían, ahorita te digo. La reina del sentimiento. La reina del feeling. Uh -huh. eh, ella fue una es una cantante, perdón, es una cantante cubano española de son y boleros. Es uh -huh. como lo más reconocido. Eh, y así se le conocía como la diva Del Buenavista Social Club Ajá. O la novia del feeling. feeling Oh, es que qué sentimiento ¿A poco sí. no? ¿No yo? Ah, aquí no, aquí ah. anda el señor Sergio Fong ah. que, es, que si estamos <risa> hablando de él o no <risa> <risa> <risa> Librero y barista <risa> Sí, sí, sí Anda aquí luciéndose Pues, ¿qué más, maestro? Bueno, mira, de, de mujeres que han luchado de maneras intensa, bueno, como ahora se le conoce, la liberación femenina, tuvo un auge muy grande en los 70, ¿no? Uh -huh. Hasta ahí es una canción de, de Oscar Chávez, una parodia. Pero a, a mí me hace recordar mujeres en México que se destacaron por la cuestión de la equidad de género y, o lo que se le conoce ahora como liberación femenina. Uh -huh. Pues me llega a la mente como Carmen Mondragón la se conoció en México como Nahui Olim, era una mm, pintora, sí. sí, es hija del general Mondragón, una de los, pues la gente de recursos, pues no era gente de recursos en, en, en México, y tiene una triste historia, porque bueno, fue la de la primera que se atrevió a hacer desnudos, porque cuando era cuando el desnudo, sí, el cuerpo de la mujer era, era un escándalo que se desnudara, ¿no? Claro. Y Nahuy Olim, pues... Eh, Incluso tiene uno, tiene muchos autorretratos. Y tristemente ella murió, pues es eh, la última vez que se los vio, ella como quedó un poco de condemencias en ella. Uh -huh. Y paseaba por la alameda central en la ciudad de México rodeada de gatos. Ah, ya, ya. Ajá, así, así murió ella. Ellos de las que ahorita recuerdo, y a Lupe Marín. Mmm, A Tina Modotti, bueno ella fue, era de origen italiano, ella vino a cubrir el movimiento del 68, esa eh, fotógrafa, uh -huh. y después pues, se, se quedó en México, porque muchos extranjeros llegan a México y se enamoran, ¿no? y fue un grupito de personas, que, de mujeres que coincidieron, y que tienen que ver con ese espíritu de, de lucha, de, de equidad de género, que ahora está pues mucho más en embogada. Sí, bastante. Fíjate que nosotros siempre decimos que agradecemos que hubo mujeres antes que nosotras que lucharon por esos beneficios que ahora tenemos, ¿no? Por lograrlos. Yo no me imagino, por ejemplo, un mundo en el que la mujer no pudiese votar, ¿no? Por el... por sus representantes políticos, Eh. Que no tengas voz en, en una plática de hombres, okay. o sea, que, que tú solamente estuvieras metida en la cocina y cuidando a los hijos y eso era lo tuyo. La verdad es que yo no me imagino un mundo así, ¿no? Entonces mm. sí agradezco que... ...que haya habido quien hiciera esto antes, ¿no? Sí, es porque alguien lo inició. Sí, claro. Incluso le tocó, como dicen, chupar el gaudiólo. Casi, <risa> casi, ¿no? <risa> es como como cuando estuvieron eh, peleando por los derechos de los negros. Uh -huh. eh, igual, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que tengas que pelear por algo que solamente distingue un color de piel... Pero pues que todos tenemos los que tener... en un lugar geográfico distinto al otro, ¿no? Uh -huh. Tiene ese color porque, o sea, en la, en la geografía donde él se desarrolló es... Así porque, conviene. Porque el clima los sí los, la evolución, ¿no? así que biológica, uh -huh. así era para que se adaptara al entorno, ¿no? no ya la, las otras cuestiones es, nosotros se los poníamos los prejuicios. Claro, imagínate, por ejemplo, que de repente pelearan a los barbones. Uh -huh. No, porque te sale el bigote Que mueren los barbones no. <risa> Sería algo como muy extraño Sí, los barbones, ellos desarrollaron pelo porque pues viven en el frío, ¿no? Como Exacto. los vikingos Exacto. Yo no me imagino un vikingo lampiño y se muere el desgraciado, ¿no? <risa> se muere de frío <risa> Ay, caramba Bueno, pues sigamos con estas voces femeninas que trajimos el día de hoy Vamos a ir a cargo de la voz de la señora Celia Cruz Que tú sabes Azúcar Que ella se llamaba Úrsula Hilarí. Ay, Dios. Hilaria Hilaria. Hilaria. Perdón. Eh, Celia de la Claridad de la Santísima Trinidad, Cruz Alfonso. Jesús del Huerto. Imagínate cuando le tenían que. que, que tenía que hacer las planas de su nombre en la escuela. Ah, era para odiar a tus papás, ¿no? Quedó mayormente conocida como Celia Cruz. Fue una cantante que está eh, etiquetada de de Ay Dios, se me fue la palabra, se me confundieron. Eh, como de música tropical. Ella cantaba salsa, cantaba eh, chachachá, sones, ¿sí? No, no tenía también como un solo ritmo. La guarachara de oriente. Exactamente. Lo que a ella le gustaba, eso era lo que interpretaba, ¿no? ¿Y de qué forma? Entonces, yo sé que te va a gustar, este es así como entre sonecito, chachacha. -cha. A mí me fascina la forma en la que ella los interpretaba. No sé si ya lo habremos escuchado antes, pero pónganle atención, les va a gustar, se llama Por si Acaso No Regreso. ¿A quién crees que se lo dedicó? Pues a ella. A Cuba. Ah, sí. Sale, vamos. Aadviera. Porque tuve que emaracharme, todos pueden comprender. Pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver. Yo sigo esperando y al cielo rezando y siempre me sentí dichosa de haber nacido entre tus brazos y aunque ya no esté de mi corazón te dejo un pedazo por si acaso. Guardaremos los rencores, Dios mío, y compartiremos todos un mismo sentimiento. Aunque el tiempo haya pasado, con orgullo y dignidad, tu nombre lo he llevado, a todo el mundo entero le he contado tu verdad. Te quebrantes no No hay mal Que dure cien años Ni cuerpo que aguante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 ¿Qué tal, maestro? Esa rolita no la conocía, me estoy gratamente sorprendido porque es un montuno con toda la bárbara. ¿Verdad que sí? sí. Fíjate, eh, recuérdanos cómo fue esta salida obligada de Celia de allá de, bueno, de la Cuba. Lo que Cuba. pasa es que después de la Revolución Cubana del 59, muchos artistas o salieron o los atrapó fuera de la isla. ¿no? Después de la Revolución Cubana, incluso hubo una, emigra una migración que se conoce como el Mariel. Uh -huh. ...porque había muchas personas que querían irse de la isla y les dijo Fidel Castro... ...si quieren ir, perfecto, ahora les agarró en barcasas y los mandaron... ...y se fueron a vivir debajo de los puentes este de los freeways en Miami... ¿no? Hay en, en, en ...me acuerdo en casas de campaña en, y en casas de cartón, ¿no? Dijo, ah, si quieren ir, órale, ¿Cuántos son? Que les vaya 1, 500, bien. Órale. Vámonos, y se conoce como el Mariel. Pues sí, tristemente... Eh, salieron ellos creían que no iba a ser para tanto no que iban a poder ir y, y eh, regresar o entrar no y, y ya sí. no pudieron pues bueno la revolución sí tuvo que un, un detonante por algo se dio la revolución porque sí había una especie de abuso tremendo de los norteamericanos okay. porque la habana se había convertido como en el burdel y el agua donde lavaban los dineros la mafia si sí. la mafia italiana pues de hecho la mafia italiana fue la que Usó todo y fundó todo lo que es la isla, uh -huh. una parte y la otra pues fundó Las Vegas. ¿Que ahí están todavía? Sí, fíjate, es, es, esa parte de la historia es interesante porque después de cuando los puritanos prohibieron el, el alcohol, fue cuando crecieron las, las mafias, sobre todo las mafias eh, italianas y, y las judías, ¿no? Cuando vemos las, las series como Adelio Nes que anda persiguiendo a Al Capone, uh -huh y después cuando se dieron cuenta que pues con la prohibición los puritanos pues no habían logrado nada más que generar una violencia y un baño de sangre pues porque la gente quiere pistear <risa> digo yo así lo diría de manera llana ¿no? Sí. bueno que yo no estoy tomador pero si la gente le gusta pues a mí me importa ¿no? claro y entonces ya cuando se Se, ya se, se, se quitó la prohibición del alcohol Pues hubo una negociación entre los... Bueno, que los gringos no negocian, ellos son muy puros, ¿no? Con, los, con, los, con las mafias. Entonces ellos les dijeron, ah, miren, les vamos a dar el desierto, pues, porque literalmente Las Vegas es el desierto. Sí, sí, lo sé. Y pues ellos ahí, como tenían mucho varo, pues ahí construyeron una ciudad de, de apuestas. De luces. Ah, exactamente. Y, ahí, y, los, y otros, pues los tenían sus, como Luc Lichiano tenían todo su capital en, en, en La Habana, entonces La Habana era un, era un, una ciudad, o sea, de, de para irse a divertir, pero los cubanos eran los sirvientes que les pagaban una miseria. Sí. Y a un lado de los grandes hoteles ellos vivían en casuchas, ¿no? Sí, es muy pues, triste, es denigrante. Genera, eso genera un descontento y una... Claro, un enojo. Fíjate masivo. que, es que hablando de eso, la otra vez estaba yo comentando y me gustaría hacer un programa de eso, de qué pasó con el reggae, ¿no? Esa es uh -huh. mi pregunta O sea, yo, esc yo escucho como al al, al, al al líder del reggae por antonomasia Que es Robert Nessa Marley Y tú ves, escuchas sus canciones Que tienen que ver entre Una onda de lucha de entre poesía y todo ese rollo Y ahora con Cuchi Cuchi Mami Y todo ese rollo Y me acuerdo de la, de la canción ahorita Hablando de eso, de que se genera descontento De la canción, ellos están llenos Y nosotros muertos de hambre Así sí. se la rola. Y una raza hambrienta es una raza encabronada. Claro, <risa> y es una raza peligrosa. Entonces eso pasó en la isla, ¿no? Sí. Y después, pues bueno, pues no nos vamos a meter en, eso porque en, esos, en esos detalles, ¿no? Entonces, en ese, en, en ese marco se, eh, se genera la Revolución Cubana, y entonces gana la Revolución Cubana, que tuvo que ver con cuestiones ya de medios de comunicación. O sea, ¡Qué raro! No creas que o sea Fidel Castro tenía un mega no, pues eran como 50 pelados allá en la Sierra Maestra, <risa> pero Fidel, para mí, fue el primer estratega de los medios de comunicación. Sí, y, y le con encantaba. con los medios tumbó a Batista. Y le encantaba sí. aparecer y los aplausos, sí. ¿no? Oye, pues vamos a hablar de otra mujer cubana que parecía que estaba enojada todo el tiempo, uh -huh. que su forma de interpretar era así como desgarradora, como enojada, como... Ella tenía algo muy peculiar que era... Eh, no usaba zapatos, o, o bueno, salía con, con los zapatos al, al escenario y de repente aventaba zapatos, aventaba el chaleco, aventaba lo, lo, los collares, las pulseras, se iba despojando de todo esto, ¿no? Es que más bien yo yo yo lo que veía ella es que ella cantaba con las entrañas. Sí. O sea, es y eso, eso es que un sentimiento tremendo porque dices, bueno, o esa ¿qué, ¿qué trae por dentro? ¿Qué, ¿Por qué está sacando eso? Pero mira, lo sacaba porque era la terapia. Claro, después El de eso de tranquilita, tranquilita. Oh, sí. sí. Pues estamos hablando de Lupe Victoria Jolly Raymond. La Gigi. Conocida como la Lupe o la Gigi. la Gigi. Ella fue una cantante cubano estadounidense. ¿no? Y nació en el 1936 y falleció en 1992. Uh -huh. Una gran voz, la verdad es que es... Y, y ella no solamente estaba metido como en esto del, del son y la salsa, no. Ella estaba metida en el soul, canto rock and roll. Eh, utilizaba así como muchos géneros, ¿no? Uh -huh. y, y todos... Le quedaban muy bien Sí, pues cuando tienes un bozarrón de esos pues no. Fácil Pues mira, la primera que vamos a escuchar de ella Se llama El Carbonero uh -huh. ¿Sale? Vamos Sí El <risa> Carbonero No go mejoras canca mi var obrero canedripero ahí está mi camisaco dame el mandato Mama!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 No, ¿por qué? Ódiame, por favor. Yo no puedo. La canción. Que pongas en la canción que se llama Odiame. Odiame <risa> por <risa> piedad, yo te lo pido. Odiame por te lo pido te lo Regresamos maestro, a ver, ¿qué tal, una y otra. Géneros muy diferentes, sí, ¿qué te pareció? De lujo, ni que ya Joplin ni que bueno. <risa> algo así, sí. algo así. Sí, sería bueno, está la, bien, tremendo, ¿no? la verdad es que sí. El talking blues. Pero fíjate, lo que tú decías, como cuando tienes una gran voz, el género es lo de menos, sí. ¿no? O sea, te acomodas a, a lo que te están solicitando cantar, ¿no? Uh -huh. Interpretar. Pues. ¿Cuál otra traes? Ah, tus, tus... <risa> tus... mejores cartas. ¿Te acuerdas de Trina Medina? Uh -huh. Ya la pusimos en alguna... Eh, en algún programa. Eh... Una gran voz, también una gran voz cubana. Ella es cantante, compositora y arreglista. Eh estoy en un error ella no es cubana ella es venezolana uh -huh. y eh, está muy metida en esto de la salsa y el son eh, ha escribido ha escribido perdón ha escrito can, canciones para, para ver si están atentos ay perdón bueno estamos en vivo. Sí. En vivo. me sonrojé perdón ha escrito películas no las canciones Para película. Ajá. Perdón. Ajá. Ay, lo siento. Oye, quiero mandarle saludos a una mujer muy bella que nos está escuchando que se llama Delia. Oh, un abrazo. Muy formal. Muchísimas gracias. Esperemos que ya quiera regresar a clases. Uh -huh. Con todo y mis grandes errores del día de hoy. La extrañamos. Sí, la verdad es que sí la extrañamos. Te extrañamos, Delia. Ojalá que puedas regresar. Eh, Juan Carlos también nos está escuchando. Muchísimas gracias a todos los que nos están prestando sus oídos el día de hoy. Uh -huh. Aún a pesar de estos... Errores garrafales este que te que que traigo hoy. <risa> Perdón, eso pasa cuando uno anda distraído. Uh -huh. Pero vamos a escuchar a cargo de Trina Medina una canción que la verdad a mí me gusta muchísimo. Creo que es una mezcla así como muy sabrosita. La canción se llama Hablando uh -huh. sola. <risa> <risa> <risa>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 regresamos maestro. Tremendo. ¿A poco no? Sí. Muy buenas canciones que tiene, dense a la tarea de buscarla eh, ahí en YouTube. Está Trina Medina, tiene varios discos, algunos un poquito más serios que otro, pero este en especial está buenísimo. Ya me están diciendo que los hice reír con mi escribido, maestro. Fue a propósito, lo tenemos plan... <risa> está dentro del guión, ¿eh? Estaba planeado. ¿Quieren ver el guión? ¿Quieren ver el guión? <risa> Ay no, bueno, fíjate, suele suceder fíjate, Volviendo a, a lo de las mujeres En México, que es un país de machista Las mujeres son las que de repente Se dan a notar Porque ellas son las que dan la cara Yo me pongo a, a ver ahorita Si vamos, vamos en el deporte Las mujeres son las que sobresalen Son las que ganan las medallas Ahorita se me ocurre como Ana Guevara O, o la... O la El alter, a, Jiménez O La chica del golf, de aquí de Guadalajara. La gimnasta. No, no recuerdo ahorita su nombre, la chica del golf, de aquí de, del Lorena country, Lore, Ochoa. Lorena Ochoa. Uh -huh. Y si hablamos de periodismo, pues ahí está esta, la, la, la chica de las señoras del narco. Ay, jole. Oye, no, ahorita estamos platicando de... de Por tantas risas se nos fue el se nombre, no la escritora. Sí, de hecho que pues Lidia Cacho. Lidia Cacho en el en el en ya vez que el, el, el problema que se metió por por Por lo de... Visibilizar peder la pederastía. Ajá, sí, por, por indicar, ¿no? Por señalar. Sí, Anabel Hernández, me, Ajá, se sí, me está escapando, sí, Anabel bien. Hernández. Sí. Entonces, te fijas, hay muchas mujeres que, que son las que nos dan nombre a nivel internacional. Sí. En un país de machos. Las ¿no? chicas de fútbol. Sí, también. También sí? son muy buenas. Ah. Digo, yo no sé si hayan ganado medallas o no, pero últimamente noto que es como más mencionado el equipo femenil de fútbol, sí. ¿no? Pues yo quiero yo quiero seguir con música uh -huh. eh, ya saben que en este programa siempre le dedicamos una canción al maestro uh -huh. entonces ya teníamos programas que no pero el día de hoy sí le vamos a dedicar una canción con una voz que a mí me gusta muchísimo es la señora Albita Rodríguez uh -huh. eh, su voz me gusta mucho y esta canción se llama Chico Chévere para el maestro el okay. camino Quiere, y no se como quiere eres un chico sexy sexy sexy El camina con la soltura de aquel que marcha seguro como si la ruda vida le cubriera entre los puños y cuando me mira siento pétalo sobre mi cuerpo y cuando sonríe siento que le miro, oculta en mi timidez que si me hablara de amor no habrá una segunda vez pues cuando me mira siento veta los hombres mi cuerpo y cuando sonríe siento y padre chico chévere ¿Eh? camina como quiere a la bailamos en la noche Sí, Ajá. vamos a, vamos a hacer lo posible de hecho, para los chicos de la clase de hoy el martes ayer lunes ya empezamos a trabajar las contradanzas en el bar, la rueda casino con unos chicos nuevos que parece que todo ese trabajo de De coordinación, pre, eh, que estuvimos en la pandemia sin sin bailar, les funcionó porque les salió el, la rueda de casino a la primera. Y sí. se fueron muy contentos porque ya interactuaron y, y dije, es que se está bien divertido, wow." Sí, la verdad es que todos caímos en la cuenta que bailar rueda casino te hace la vida, ¿no? Es, es maravilloso. Y hoy iniciamos con los alumnos con de, martes. Los de martes a ver que no se nos vayan a atrasar vayanse poniendo nerviosos uh -huh. chicos maestro pues ya es casi hora de, de despedirnos uh -huh. pero yo traigo una canción más que sé que te va a encantar porque eh, en una de, de tantas frases que siempre mencionas utilizas mucho esto de bemba colorada". la bemba colorada. Sí, entonces quiero que escuchemos eh, vamos a poner nada más ¿qué será Tres minutitos de canción Ajá. Eh, para que no nos quedemos Ajá. con las ganas de escuchar a Aime Nuviola mm. y pues disfrútenla y La regresamos a para despedirnos. tal maestro? ¿Es jazz? ¿Es Latin jazz, Buenísimo, a poco sí. no. Por eso no quería que nos fuéramos sin, sin que escucharas un Ajá. poquito de, sí, de sí. esta canción. Y la voz de Aime, la verdad es que impresionante también, sí. no? Qué bueno que, que encontramos y que tuvimos el pretexto de, de este mes del, de la mujer. De poner estas grandes voces, no? Sí, aunque pues eso se debe no celebrar, sino que por respetarnos, ¿no? Como Sí. Y recordar que somos 50 y 50. ¿No? Es si nos pusieron en esta tierra, en este mundo a hombres y mujeres, pues hay que respetar los derechos de uno y los los derechos del otro. A fin de cuentas, nomás nos complementamos. Exactamente. Pues, maestro, tiempo de irnos. Sí. Nos escuchamos el próximo martes. Tenemos invitado la siguiente semana, recordando que próximamente viene la siguiente edición del Festival Flores y Colores en el de México. Metropolitano. Sí, y que ya están todos los expositores. Pues deberíamos de bailar, estamos bailando rueda, ¿no? Bueno, hay que ver cómo está el piso. Sí, con cemento. Ups. <risa> bueno, igual lo, lo planeamos, pero muchas gracias a todos los que nos prestaron sus oídos. Gracias a Chuck, gracias a Sergio Fong. Extrañamos a Xba. Y nos escuchamos el siguiente martes. Gracias maestro. Sí. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Amfibios Radio.